...y mejorar eh, la realidad actual en esa transición de dos, tres años, tres años probablemente que tenga que tardar la Comisión para hacer su propuesta. Dentro de eso, en los próximos días, no no sé exactamente si esta semana o la que viene, haremos una propuesta para que se garantice que la fórmula previsional eh, actualice por inflación, para que de esa manera no ocurra lo que pasó el año pasado, por ejemplo, que dada esta fórmula que no existe ningún otro país de los de la OSD, al menos, que mezcla recaudación, impuestos y otras cuestiones, eh, pueda ser la, la, la fórmula para garantizar que se siga eh, actualizando y fortaleciendo el labor de los jubilados, con lo cual en ese sentido transmitir tranquilidad, lo que sí eh, creemos además es que en la propuesta haya una actualización trimestral en vez semestral, como para de esa manera poder garantizar una mayor actualización de los saberes Respecto a la cuestión de Extraordinarias, es un tema que definirán en su momento lo, las autoridades parlamentarias, lo, con nosotros obviamente, lo dialogaremos, todavía no hemos llegado, pero es muy probable que al menos durante diciembre esperamos poder avanzar también en la agenda parlamentaria, hay mucho trabajo para hacer. Eh, y esperamos que se retome con el mismo concepto que hemos tenido sobre todo en el 2016, también durante una parte en algunas leyes importantes en el 2017, que en este fin de año podamos avanzar en, en muchas de estas discusiones que vamos a plantear. Respecto a la Procuradora hago mío las palabras del Ministro de Justicia, que celebramos su renuncia, creemos que es, un, eh, es una contribución para que justamente podamos trabajar todos en función de fortalecer la independencia del Poder Judicial y la eficacia y la eficiencia del Poder Judicial como también lo planteó el Presidente hoy. A continuación, Infobae, Silvia Mercado. Eh, ministro, ¿cómo le va? Buen día. Eh, le quiero hacer dos preguntas, una de tipo operativo, es decir, cómo continúa ahora cómo continúan ahora estos consensos básicos que lanzó el Presidente de la Nación aquí en el CSK, y después... Hacerle una pregunta tal vez un poco más amplia en relación a también algo que dijo el Presidente en relación al miedo al cambio. Eh, uno ve que, bueno, de hecho me acaba de escribir una persona diciendo que tiene miedo de perder el empleo, acá se habla de un plan de modernización del Estado, de un plan de digitalización, quiere decir que los empleos estatales peligran, los movimientos sociales se están movilizando aquí en la puerta, se reducirán tal vez los, los, los planes sociales o serán más acotados, y por último también eh, se esperaba que los intendentes estuvieran presentes eh, estuvieran presentes, o algunos, eh, ¿el ajuste de la política también tiene que venir eh, ahí en, en el nivel municipal? A ver, tomando el primer punto en materia operativa, la semana próxima eh, el Presidente va a convocar a los gobernadores a una reunión de trabajo para poder avanzar en muchos de los temas que hoy fueron planteados, centralmente los temas vinculados a lo fiscal, lo tributario, lo presupuestario en general, la cuestión federal. Eh, también el, la semana, probablemente el miércoles, eh, el Ministro de Hacienda, Dujovne, va a presentar la reforma tributaria. Eh, probablemente mañana eh, planten tanto el Ministro Ibarra con el Ministro Cabrera lineamientos de la desburocratización y de avance que vamos a hacer en los próximos días, algunos de los cuales pueden tener correlato parlamentario, en otros casos no. Por supuesto que estamos trabajando todo esto en forma permanente con las autoridades parlamentarias para poder proponer una agenda de debate parlamentario. Hay temas que ya tienen tratamiento, otros que ya tienen incluso media sanción, otros que tienen que ser introducidos pero lo, lo avanzaremos y por supuesto también en las próximas días no sé si esta semana o la que viene el Ministro Triaca planteará también lineamientos a trabajar en consensuar muchos de los cuales ya se vienen conversando con el movimiento sindical, el movimiento productivo eh, para poder también profundizar algunos lineamientos en ese sentido después creo que tomo lo que dijo el Presidente de la idea del reformismo permanente, la idea de la posibilidad de trabajar sobre estos trazos generales que ha planteado en distintos debates, pero después también, seguramente más el año próximo, iremos planteando como continuación de los pactos federales que hemos hecho en muchos temas, que hoy mencionaba Mauricio. Eh, a hacer consensos básicos por sectores y por temas. no Recién hablábamos con Lino Barañao sobre la importancia de un consenso básico sobre la ciencia, la necesidad de trabajar sobre cada una de las áreas del Estado y del quehacer de nuestro país. Respecto a la inquietud, del miedo al cambio, creo que es central eh, también tomar lo que planteaba el Presidente, no, te, no tener miedo, no, no temer, sino al contrario, nosotros estamos... ...en una etapa de crecimiento, de creación de empleo... ...de creación de oportunidades, de mejora del salario... ...de mejora en general para los argentinos. Y como planteó en su introducción, todo esto está orientado... ...a la búsqueda de eh, solucionar el tema de la pobreza... ...y fortalecer la capacidad de la clase media... ...de poder desarrollar un proyecto de vida. Nuestro norte está puesto en eso, no está puesto en... Eh, ...en perjudicar ni en dañar a nadie... Lo que sí creemos es que en muchos casos se ha planteado y, y creemos todo lo contrario respecto al Estado, lo tenemos que modernizar, fortalecer, por eso por primera hace mucho tiempo hay concursos hoy en el Estado para que el acceso al Estado sea de forma abierta y transparente, premios a los que trabajan bien, hoy veíamos el tema del presentismo, eso es una innovación muy importante para los trabajadores del Estado que lo que piden es que haya equidad y que justamente no dé todo lo mismo. ¿no? Y vamos a plantear toda una agenda en esa línea, en cómo lograr evaluar las políticas públicas, cómo lograr premiar a los que hacen bien su trabajo, cómo lograr democratizar el acceso al Estado, lo cual no quita que también tenemos que ir logrando dotaciones óptimas para que eh, el, el empleo público eh, pueda ser sinónimo de esa carrera económica y de esa estabilidad en función del servicio público, y no la, la duda o la sospecha que en muchos casos puede ocurrir del acceso a partir del amiguismo o de eh, la pertenencia política. ¿no? Eh, creo que son las tres. Ah, no, no, es lo mismo en los movimientos sociales. El año próximo la inversión social en la Argentina va a ser récord histórico en proporción del presupuesto. No hay ninguna... Eh, razón para temer o plantear, agitar fantasmas de miedo, ni de recortes, ni de nada. Al contrario, lo que vamos a seguir haciendo es no solo fortalecer las políticas de asistencia social, sino sobre todo trabajar, como decimos, en la liberación de los sectores populares a partir de la mejora en infraestructura social, el acceso a financiamiento, la posibilidad de la inclusión financiera, la posibilidad de mejora del hábitat, la mejora en la calidad de educación y la salud, para que todos los argentinos, no importa dónde nazcan, tengan el mismo acceso a libertades que le permitan desarrollar un proyecto de vida. Creemos que todo lo que es la asistencia social, sobre todo en esta transición, gradual hacia un país con equilibrio y crecimiento, tiene que estar para cuidar los más vulnerables, pero sobre todo para transformar su situación en ayudarlos a que también puedan ser parte de la clase media y haya igualdad de oportunidades. Ignacio Ortelli... No, y los intendentes, perdón. Eh, a ver, nosotros hicimos un, un recorte, claramente los representantes de las provincias son los gobernadores, por supuesto que... Consideramos que, como también lo dijo Mauricio en su discurso, hay mucho que hacer en materia de mejorar la calidad de la administración pública de los municipios, también lo que tiene que ver con muchas cargas tributarias que se fueron creando. Eh, venimos trabajando en ese sentido en una agenda muy interesante con muchos de ellos para, para premiar las innovaciones, premiar los buenos ejemplos, eh, y vemos que no todo es lo mismo. no Hay municipios que han logrado una gran eh, inversión sobre su presupuesto que logran un estado eficiente y hay otros que por ahí no, y bueno, la idea es trabajar en ayudar a premiar a aquel que hace las cosas bien y también convocar al que no para ayudarlo en esa transición. Lo que está claro es que en este esfuerzo de ir encontrando ese equilibrio fiscal hay algo que va más de fondo que es romper la idea de los privilegios que muchas veces permiten que detrás de lindos discursos, algunos vivos les haya ido muy bien y a muchos otros les haya ido muy mal. Entonces la equidad, eh, para lograr un país con más igualdad, con más eh, más instituciones republicanas, con un desarrollo más pacífico, tiene que ver también con esa honestidad de poder ceder en aquellos casos que haya algo que, que aportar. Ahora sí, Ignacio Ortel Clarín. Sí, buen día, Ministro. Le quería consultar en función de... Eh, la salida de Gil Carbó, si el gobierno va a esperar a que se apruebe una nueva ley del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que la actual ley no prevé una duración de mandato, que es lo que generó eh, las disputas entre, entre el Ejecutivo y la Procuración. Le quería consultar eso puntualmente y si van a consultar al peronismo y si el gobierno puede confirmar y descartar de que eh, el nuevo Procurador va a ser eh, un hombre identificado con la actual gestión. Muchas gracias. Ayer justo hablaba de esto, de la importancia de entender que el debate sobre la institucionalidad del Ministerio Público era independiente de las personas. Y esto era clave y creo que las discusiones, incluso judiciales que se dieron sobre algunas zonas grises, sobre el mandato, sobre la remoción, sobre otras cuestiones, deberían ser corregidos ahora que ya no hay duda que no es una discusión sobre una persona y creo que en ese espíritu el Congreso lo tiene en la agenda y, y lo tiene que, que poder discutir, eh, y nosotros seguimos con el mismo criterio que planteamos cuando cuestionábamos a la todavía procuradora, en el sentido de que no creíamos que tenía que ser alguien de, de militancia política, sino un profesional reconocido por su trayectoria, y en ese sentido vamos a, a, a trabajar. Natalia Bacareza, Crónica. Sí, acá. Eh, bueno, varias preguntas. En primer lugar, eh tema jubilaciones, ¿no? Porque el presidente habló de equidad y eh, se refirió a determinadas edades. No quedó claro si va a ser si va a haber una reforma en ese sentido y también eh, el tema de lo que trascendió en las últimas horas de si va a estar atada a la inflación o no el aumento de las jubilaciones. Eso en primer lugar, segundo lugar, eh, también se habló de una reforma en la justicia, si tienen algunos lineamientos ya definidos. Y en tercer lugar, eh, qué piensa sobre la ausencia del bloque del Frente para la Victoria en el día de hoy. Gracias. Gracias. Planteó el Presidente su perspectiva particular, no una propuesta concreta y en eso creo que lo distinguió, porque dijo, a mi entender, no es correcto la idea de que depende de qué trabajo tenés, a qué date jubilás, o, el, o las distorsiones que pueden haber en los regímenes eh, jubilatorios. Ahora, eso en gran parte tiene que ver con decisiones de las provincias, son discusiones, y lo dijimos también en la campaña electoral, que son discusiones que deben darse en el marco de cada provincia y somos respetuosos de eso. Pero sí creemos que es parte de una discusión más amplia eh, para esta discusión de reforma provisional, que, que como dijimos antes, tiene un plazo determinado de una comisión de expertos, que es una cuestión de por lo menos tres años, eh, que cada uno aporte su perspectiva, ¿no? y la perspectiva de la equidad, y, y, y que le podríamos agregar que en un contexto donde una parte importante de los trabajadores argentinos están en la informalidad con lo cual ni siquiera en ellos tienen la posibilidad de acceder a las mismas condiciones de jubilación que aquellos que están en la formalidad, si a eso le agregamos las diferencias de regímenes que hay en las distintas provincias, se puede plantear una situación de inequidad. Respecto a la cuestión de la fórmula, nuestra propuesta sí va a ir en línea de que se actualice en menos tiempo, o sea cada 3 meses, por la inflación. No creemos que sea lógico, que genera, al contrario, más inestabilidad esta fórmula que lo ata a los impuestos y a la recaudación porque justamente se generan movimientos mucho más bruscos eh, pero de vuelta, eso será una propuesta más para, para poder plantear y consensuar eh, la tercera bueno, lamentamos la ausencia del presidente de bloque y como siempre decimos, estarán todos invitados siempre a, a poder participar de este espíritu y construir una agenda de consensos básicos hacia el futuro Mariano Ospesapria, Diario El Día. Buenas tardes, eh, una pregunta concreta. El Presidente planteó la discusión de los fondos federales, este, mi inquietud es qué plazos tiene esa discusión, y específicamente también sobre el fondo del conurbano. Bueno, el acuerdo fiscal que incluye muchas cosas, ¿no? de la ley de responsabilidad fiscal, la resolución del tema del fondo del conurbano, la reforma tributaria en sus dimensiones también provinciales, que ahí vemos ya... Por eso digo que es una cuestión muy dinámica porque ya vemos como Córdoba, Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires ya han avanzado en una rebaja de ingresos brutos que celebramos y destacamos como muy valiosa. Eh, la discusión en general de, del presupuesto nacional, de la cuestión de las obras públicas, todo tiene una, una mirada bastante conjunta ¿no? y aspiramos a que se pueda avanzar en una agenda de trabajo para resolver esto antes del fin de año, por supuesto, y poder ya tener un marco normativo con previsibilidad para el año próximo. TV Pública, Silvia Fernández. Marcos Peña, consultarlo en primer lugar si en el marco de la política de reducción del déficit fiscal Está previsto también el de los subsidios para el transporte público, trascendió esta situación y en este marco que aumentaría la tarifa del transporte público de aquel fin de año y que también lo harían las tarifas de luz y gas en un 35% hasta diciembre y luego dos veces el año que viene. ¿Esto está previsto en el marco de las reformas? En el marco de las reformas lo primero que puedo decir es que antes de fin de año no va a haber novedades en materia de transporte, lo que sí probablemente estamos trabajando para una mirada integral sobre el sistema de transporte que justamente permita una mirada más de largo plazo sobre toda la cuestión de cómo se viaja en el área metropolitana centralmente y también lo que pasa en el interior del país, sabiendo que también allí siempre hemos planteado que hay una situación muy inequitativa en materia de, de, de costos y de situación pero probablemente en los primeros días de enero podremos plantear el Ministro Dietrich una mirada, de, como les digo, una mirada de varios años de qué queremos hacer con el transporte metropolitano, cómo queremos implementarlo, siempre cuidando los sectores más vulnerables a través de la tarifa social como estamos haciendo hoy y siempre con una lógica de gradualismo para poder llegar a una cuestión equitativa. Eh, respecto a luz y gas, eh, o energía y gas... Energía eléctrica y gas, nos corrige Aranguren. Eh, vamos a seguir los senderos que hemos planteado en las audiencias públicas el año pasado que tiene que ver también con esta lógica de ir hacia una situación más equitativa a nivel federal, y que eh, concentre los subsidios en los sectores más vulnerables a través de la tarifa social, eso implica que hay todavía sí un sendero de, de aumentos que, que yo no tengo la precisión, pero van en similares cifras a lo que se viene planteando, y todo en un contexto, y esto es muy importante para transmitirle a la gente, de previsibilidad y de imposibilidad que ocurra algo como el 2016, donde se combinaron las correcciones macroeconómicas con eh, comenzar a pagar tarifas que eran muy bajas y por ahí no eran parte de la canasta familiar. El año próximo el salario real se va a recomponer, va a crecer respecto a este año, se va a seguir bajando la inflación, se va a seguir aumentando el acceso al crédito, se va a aumentar la obra pública, se va a aumentar todo lo que tiene que ver con eh, el crecimiento y el desarrollo, con lo cual es muy importante tener la tranquilidad, de, más allá de, la, de los miedos que se agitan, de que va a ser un año bueno para la economía de los argentinos.